Cuentos de hadas españoles Bovino Había una vez un muchacho que era muy inteligente y tenía un apetito insaciable de aprender. El niño se llamaba Bovino y tenía tantas preguntas que pronto a su padre no le quedaban respuestas que darle. Entonces el padre encontró un maestro muy sabio y envió a Bobino con él, para que el maestro pudiera instruirle en diferentes artes. El muchacho pasó 12 años estudiando con su maestro, y cuando creció y aprendió todo lo que el maestro podía enseñarle, Bobino regresó con su padre. Hijo mío, ¿cuánto tiempo llevo esperándote? Cuéntame todo lo que has aprendido. ¡Padre! ¡Ah! Oh, ¡Qué aves tan desagradables! Se acerca una tormenta, padre. Rápido, debemos encontrar un refugio. Hay una cueva por allí. No se acerca ninguna tormenta. El cielo está despejado. Es que no lo ves, hijo mío. Padre, los pájaros y las criaturas del bosque conocen el mundo mejor que nosotros. ¿Qué? Mira, padre. ¿Pero cómo lo has sabido, eh? Por los gorriones. Uno de ellos me lo dijo. También me mostró el camino a esta cueva. ¿Cómo es eso posible, hijo? Conozco el lenguaje de todas las aves y las bestias, padre. Mi maestro me lo enseñó. ¿Qué? ¿Tu maestro te ha convertido en un mago o qué? Bueno, no. Es solo que... Todos estos años, todo este dinero... ...y lo único que mi hijo ha aprendido es el lenguaje de unas criaturas espantosas. ¿Es eso lo que les diré a nuestros familiares y amigos? ¿Qué esperas? ¿Que la gente venga a verte solo para preguntarte qué dice su perro? ¡Es ridículo, hombre! Pero, padre... Mi negocio debe ser dirigido por humanos, no por animales... ¿Qué será de esto ahora? ¡Vete de aquí, Bobino. ¡Vete de inmediato y vuelve a verme cuando hayas aprendido algo que valga la pena! ¡Ahora fuera de aquí! Y Bobino se fue. ¿Cómo deseaba poder decirle a su padre... ...que todo el conocimiento del mundo estaba escrito en la sabiduría de la naturaleza y de sus criaturas? Pero eso no se lo iba a creer. Así que siguió caminando. Cada vez que Bobino estaba cansado... Le preguntaba a una serpiente o a un pájaro dónde había una cueva cerca y le llevaban allí. Cuando tenía hambre, les preguntaba dónde encontrar comida y agua y le mostraban el camino. Les hablaba, se reía con ellos y disfrutó todo ese tiempo en el bosque. Entonces un día, se encontró con una tribu. ¿Por qué ladras tanto? ¡Quédate tranquilo! ¡Espera! ¡Deja que lo ate! ¡No! ¡Espera! ¿Qué pasa, pequeño? El perro dice que un grupo de ladrones atacará a la tribu después de la medianoche de hoy. Un grupo de cuatro hombres que vendrán desde el suroeste. ¿Cómo lo sabes? Porque puedo entender el lenguaje de los pájaros y de las bestias. Estas criaturas perciben el mundo de una manera que los humanos no comprendemos. Hablan con los vientos, hablan con el cielo y nunca se equivocan. Entonces le escucharemos y nos prepararemos para esta noche. Entonces, esa noche, los miembros de la tribu se escondieron detrás de los árboles y esperaron a los ladrones. Efectivamente, como había dicho el perro, cuatro ladrones vinieron del suroeste... Pero la tribu estaba lista y luchó contra ella Los ladrones huyeron asustados Y así salvaron a su pueblo y a sus pertenencias Muchas gracias, señor bovino Ha salvado a nuestra tribu Yo no he sido, han sido los animales los que han salvado a tu tribu Gracias a ti, ahora sabemos la gran sabiduría que tienen nuestros animales Por favor, quédate no te vayas Todavía debo deambular por estos bosques Pero os visitaré de nuevo Entonces Bovino volvió al bosque Y deambuló durante unas semanas más Un día Escuchó unas ranas Croando más fuerte de lo normal Se acercó y se sentó en sus flores de loto Las ranas parecían estar jugando Con una pequeña botella Las ranas lo vieron Le trajeron frutas y nueces para comer y le mostraron un lugar donde podía descansar. A la mañana siguiente, Bobino volvió a salir y se encontró con un pequeño pueblo. Podía escuchar grandes llantos y gemidos que provenían de una de las casas. Entonces se acercó allí. ¡Oh, vaya, qué va a ser de mi hija! Por favor, no desesperes. Aún puede producirse un milagro. Disculpe, señora. ¿Puedo preguntarle qué le pasa? Su hija, por desgracia, ha enfermado gravemente. Habían conseguido medicinas en la ciudad, pero al criado se le cayó el frasco cuando volvía. Ahora ya no hay tiempo para traer más medicamentos y salvar a la pobre niña. Yo sé dónde se ha caído el frasco de la medicina en el bosque. Envía al criado de inmediato, o mejor, tráeme un caballo. ¿Cómo puede saber dónde está? Señor, le explicaré todo eso más tarde. Deme un caballo. Sí, inmediatamente. Entonces Bovino se montó en el caballo y cabalgó hacia donde estaban las ranas. Oye, he encontrado al dueño de la botella. ¿Podrías traérmela, por favor? Gracias. Bovino cogió la medicina y se la dio a los padres de la niña. Tan pronto como recibió la dosis, la niña se sintió mejor y estaba claro que ahora se salvaría. La familia y el pueblo se alegraron mucho. Gracias, has salvado la vida de mi hija. No fui yo, sino las criaturas del bosque quienes la salvaron. Ahora gracias a ti, bovino, sabemos cuánta sabiduría tienen nuestros animales. Por favor, quédate, no te vayas. Todavía debo deambular por estos bosques, pero os visitaré de nuevo. Entonces Bovino vagó por el bosque unas semanas más. Y un día se encontró con dos hombres. Se sentó con ellos a comer y de pronto llegó un halcón y se puso a hablar con Bovino. Me acaba de decir que en la ciudad de las afueras del bosque habrá elecciones para elegir a su nuevo gobernador. ...y que mañana a la una en punto de la tarde... ...su amigo el águila seleccionará al próximo gobernador... ...y dice que uno de nosotros podría ser el elegido. ¿Un águila? ¡Qué raro! ¿Y cómo lo sabe? No es extraño, amigo mío. Es muy sabio. Lo sé porque entiendo el lenguaje de los pájaros y de las bestias. Estas criaturas perciben el mundo de una manera que los humanos no comprendemos... Hablan con los vientos y hablan también con el cielo y nunca se equivocan En ese caso, debemos dirigirnos al pueblo ya Id vosotros, yo os alcanzaré más tarde porque todavía estoy un poco cansado, tengo sueño y quiero descansar Muy bien amigo, nos vemos allí Entonces los dos hombres fueron al pueblo donde una gran multitud se había reunido para ver quién era su nuevo gobernador Cuando el reloj dio la una, el águila salió volando de su rama en el roble. Voló muy alto observando, rodeando a la multitud, buscando al próximo gobernador. Y de repente, se abalanzó hacia la puerta de la ciudad y se encaramó al hombro del hombre que estaba allí. Ese hombre era Bovino. Bobino se sorprendió mucho al ver frente a él a su querido maestro. Y al fin el gran águila ha elegido. Bovino será el nuevo gobernador de la ciudad. Porque el que comprende y muestra respeto por las criaturas del bosque... ...también gobernará a los humanos con sabiduría y compasión. Entonces, con grandes honores, en un carro de oro... ...Bovino fue llevado a la mansión del gobernador. Bovino llamó a su padre... Y finalmente su padre entendió que, de hecho, las aves y las bestias perciben el mundo de una manera que los humanos no podemos comprender. Hablan con los vientos, hablan con el cielo y nunca se equivocan. Y tal y como había dicho el maestro, bovino, el hombre que mostraba respeto por los animales, gobernó a sus súbditos humanos con compasión y sabiduría el resto de su vida.